Ya chiquillo, aquí está nuestro gran amigo de vuelta una vez más, eh, le acabamos de hacer un blog al Dr. Gruski, se llama Dr. Grusky G-R-U-D-S-K-Y.blogspot.com, ahí el doctor abordará cada semana diferentes temáticas que son un aporte a nuestra comunidad, a nuestra gente, a las personas que nos escuchan día a día y que quieren aprender algo nuevo. Aprovechen de llamarlo. La consulta es gratis, sin costo. ¿Quién hace eso? Ningún médico bien. Llámelo al 22-872-7871. Voy a invitar a Carlos que se acerque al micrófono para que salude y nos plantee el tema que cree que es conveniente el día de hoy abordar. Adelante, Carlos. Al micrófono, al micrófono. Sí. Tienes que estar por lo menos a unos 5 centímetros, ojalá más cerca. No se mueve, tienes que tú acercarte a él. Ahí está. Carlos se está acomodando. Buenos ya. días. Buenos días, Carlos. Eh, hoy día vamos a hablar nada más que una pequeña introducción, o sea, lo, lo, lo, más en general, acerca de un grave problema que tenemos de salud en las mujeres ya mayores de 38 años y hasta alrededor de los 50 años, que es el, el que se corte la menstruación. Este periodo es un periodo que comienza cinco años antes que la menstruación se corte y continúa por todo el resto de la vida en que con la falta de hormonas los órganos van disminuyendo su, su potencia, van disminuyendo su, sus capacidades y uno va envejeciendo. Pero hoy en día tenemos dos nuevas herramientas que estamos empezando a usar. Una herramienta es el uso de hormonas nuevamente, que habían sido como hechas, hecha una provisión sobre ellas, porque hay que ver Ahora que la cantidad de hormonas que se usan es, puede ser un tercio, un quinto o menos de lo que se usaba antes. Por lo tanto, la persona va a tener una cantidad mucho menor dentro de su cuerpo circulando y que pueda afectar a otros órganos y, y causar enfermedades. Entonces nosotros pesquisamos, ojalá cinco años antes de la menopausa, Sabiendo a qué edad tuvieron la menopausa las, las mujeres de la familia de esa, de esa mujer Y en base a eso, año a año o cada seis meses, les vamos detectando cómo van bajando las hormonas Hasta llegar cinco años después a la menopausa Pero durante esos cinco años, nosotros le vamos reponiendo La misma cantidad de hormonas que van bajando, nosotros las vamos reponiendo Y con ello, logramos que la mujer no tenga problemas con, con su piel en ningún momento que no tenga problemas de depresión, de inquietud, de falta de deseo sexual y otras cosas más que son súper desagradables, acompañados de que culturalmente, o sea, de que la gente sabe lo que está en el ambiente, de que ella va a estar en una situación muy in inferior a la que estaba antes de que le llegara la menopausa. En cambio, nosotros con esta acción durante estos cinco años, vamos a lograr que la mujer no solo esté igual que como estaba antes, sino que mejor. Y que el envejecimiento del tejido Podemos llegar nosotros a tenerlo hasta 10 años A la larga, hasta 10 años por debajo De lo que corresponde a la edad Vale es decir, una mujer de 60 años Va a tener su potencia muscular El funcionamiento de sus órganos Del oído, su sexualidad Su interés por, por la vida Por progresar, lo va a tener mucho más Desarrollado Y eso incluso puede ser más dependiendo De cómo es cada persona De ahí que nosotros viendo que esto se había perdido y se había abandonado descartamos por supuesto todos los casos en que por un cáncer o por cualquier cosa se haya no se pueda dar este estrógeno y encontramos que en vez de dar 1300 o 625 miligramos de sustancia al día nosotros lo hemos rebajado dándole una cantidad total de 1800 de 1800 A la semana lo otro era 1300 a 700 al día aquí son 1800 a la semana o sea dividido por 7 salen algo así como 250 milímetros diario en vez de 600 o 250 milímetros diario en vez de 1300 que era el otro pic que se podía dar además de esto estamos tratando de darlo a través de la piel con lo cual no hay un problema de que de subir de peso de que no se puedan fabricar la cantidad suficiente de proteínas para reponer el desgaste del cuerpo y además que no aumente la coagulación sanguínea con lo cual mujeres que tienen baris o que hayan tenido problemas de coágulo en las piernas, etc no, no pueden usarlo ahora al tener este tema cualquier problema de coagulación que hayan tenido en, en su vida ya no es prohibición para usarlo si usted usa el estrógeno a través de la piel ahora, ¿cuál sería la gracia de, de mantener todo esto? bueno, la gracia de mantener todo esto es que hay, un, si nos dejamos solos hay un quiebre muy grande de la personalidad hay un quiebre muy grande del ánimo y hay muchos y graves problemas laborales conyugales con la familia con la proyección de la mujer al futuro vale, decir, nosotros como que le estamos renovando el carnet, pero por muchos, muchos años más Y ella, al compararse con las señoras que están al lado de ella y que no usan nada de esto, bajo una vigilancia estricta, por supuesto, ella se va a dar cuenta de que puede estar hasta mínimo 10 años menos que la edad que tienen, que las posibilidades que tienen las otras. Las otras van a tener posibilidades de hacer, de oler, de deducir, de, de, de, de, de, de, de la sexualidad, todo. pero ella va a estar como si tuviera... 10 años menos Y eso va a repercutir en su vida Obviamente afectiva y sexual ah, Absolutamente Pero lo más bonito es que <coughs> Muchas mujeres, muchas señoras Me han dicho a mí, O muchas chiquillas como les digo yo le, Lo ven así Pero yo quiero complementarlo Ninguna persona Es solamente un, un manual O un potencial de sexo como mujer Ni la mujer Ni el hombre por lo tanto yo tengo que agregarles que aparte de todo lo que sea la, la calidad de la piel la disminución de, de, de las arrugas aparte de, de la calidad de la piel, la elasticidad la humedad del deseo la humedad de la vagina la posibilidad de tener orgasmo el apetito sexual aparte de todo eso que es una mínima parte de la vida de uno porque uno día a día ¿cuántos minutos tiene el día para dedicárselo al sexo? si es que tuviera todos los días Serán 10, serán 20, serán 30, será una hora, pero el día tiene 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a esto le añadimos la disminución de la depresión, la disminución de la enfermedad de Alzheimer, la disminución de, de todo tipo de demencia, acompañada, por supuesto, con buena alimentación, etcétera, etcétera. Y además de eso, tenemos menos hipertensión, menos problemas de fracturas de hueso, menos colesterol, si hay infartos, que hay menos, los infartos son más benignos, mínima cantidad de infecciones urinarias, mínima cantidad de infecciones genitales. Vale decir, esto es, como diríamos aquí en Chile de ahora, como un combo. ¿eh? O sea, usted se lleva la parte sexual que son 30 minutos al día, si es que, y se lleva todo el resto de regalo, cuando en el fondo ustedes saben que el regalo está en que si el cuerpo está bien, la sexualidad es mucho más posible. O sea, nadie puede vivir de, de un bienestar sexual solamente. El, el, el bienestar es de alma, mente y, y cuerpo. Entonces, por supuesto que esto que le estoy nombrando yo a ustedes son los bienestares y las mejorías que se dan exclusivamente como ventaja del, del cuerpo y de algunas acciones personales, y del ánimo y, y de la sexualidad. Pero fuera de eso, tenemos que tomar que somos un, un todo. Y la medida que uno mejora una de las partes de este todo, todas las otras partes también se mejoran. Así Carlos, que acá me pregunta una niña, Ana, ¿dónde atiende el doctor? Que me parece muy interesante lo que él está explicando. Estamos aquí en el edificio de, que se llama Alto Maipo, y que todo el mundo lo conoce como el lustrín. Estamos en la, en la oficina 206 del, del segundo piso y Juan Carlos les va a decir después por algún teléfono con el que se puedan dirigir al, de contacto. Ahora me pregunta Ana y lo, vam lo vamos a contestar a la vuelta de la música. Dice, doctor, ¿cuántas veces debo tener sexo eh, a la semana con mi pareja? Vamos a, a la música y a la vuelta hablamos, ¿eh? ¿Te parece? Vale. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, not go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoes, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, step in my face, slam to my name all over the place when it's thing en tu programa, los recuerdos con Juan Carlos un gran saludo para el señor de los bolsos Navarro por Clavero esquina Santo Domingo un gran saludo para este gran amigo una muy buena persona con excelentes productos y calidad a un costado El señor Gustavo Saldías con la chía, el té rojo, el té verde, todos los productos naturales que tú requieres para sentirte bien en esta época del año con frutos del país y Gustavo Saldías. La mejor masandería en Puente Alto es La Alborada, Nemesu Vicuña, 1540, esquina abogado, el placer de las cosas ricas. 850-4326, Walter Araya. Oferta laboral, así que atentos amigos que nos están escuchando a esta hora. Oferta laboral, importante empresa, requiere contratar trabajadores y trabajadoras para su área de producción. En turno rotativo se ofrece 280 mil mensuales, capacitación, bus de acercamiento, ropa de trabajo, presentarse hoy, mediodía, o mil de puente alto, documentos, currículum, carnet de identidad, certificado de antecedentes. No te pierdas esta oportunidad laboral para ti. De la fiesta ayer. Ni un brillo. Nos quedamos oscuras porque un vecino se colgó la luz. Qué mal. Dale un corte al hurto de energía. Colgarse del tendido eléctrico puede provocar accidentes, heridas e incluso la muerte, afectando la seguridad y vida de todos. Además, genera sobrecargas, incendios, cortes de energía y daños en artefactos eléctricos. CGE Distribución está desarrollando una campaña para fiscalizar y denunciar el hurto de energía. Este es un mensaje de CGE Distribución. Electricidad. Energía positiva. show, suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything you want to do, but hop on, baby, let off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but let off of my blue suede shoes. just rock and go. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but oh, honey, they all for my shoes, and don't you step on my blue suede shoes? You can do anything, but lay off on of my blue suede shoes. Now let's go, cat go. Ready, get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but stay off of my blue suede shoes. Well, it's a blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe, uh huh. Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. shoe. Do it. Ya viene, a las 10 tengo un invitado, así que aprovechemos los minutos que nos quedan con el doctor Ruggi, que también tiene que volver a su trabajo. Estábamos hablando acerca de la sexualidad y la Anita me preguntaba ¿Cuántas veces debería tener sexo con mi pareja? Pero sexo de calidad, eh, ¿cómo definirlo, doctor? Adelante, maestro. Mira, el, la, la definición clásica o, o, más, o más en boga del, del tema es que La sexualidad ideal es la que estén de acuerdo la pareja. O sea, si los dos están de acuerdo en, en tener relaciones dos veces al día, y están los dos felices y contentos, ok. Pero si alguna vez por H o por B, el hombre o la mujer, por alguna circunstancia, una enfermedad, lo que sea, no pueden tener relaciones, el otro no va a presionarlo para decirle oye, mira, nosotros estamos comprometidos a, a dos veces al día. Po. O sea, hay que ser respetuoso de las excepciones pero no hay nada que uno pueda decir absolutamente si los dos están conformes tener una relación al mes tendrán una relación al mes y a veces una relación al mes en algunas personas con una buena preparación con un buen poroleo, con sus tallitos, con su ambiente, con su música puede ser cinco o diez veces más potente en, en, en su resolución, en su orgasmo, en su disfrute que varias chiquititas de con no tanta preparación y que en el fondo son como una muestra de lo que podría ser. Por lo tanto yo creo que las parejas deben adaptarse a hacer lo que entre ellas dos estén de acuerdo y no a que nadie les dé un reglamento de cómo deber hacer según la edad, el sexo, el peso y etc. Esa es la respuesta que yo encuentro que corresponde. Ahora, eh, se ha diversificado la forma de tener relaciones sexuales, lo estuvimos conversando hace como un año atrás con una campaña del virus del papiloma humano ¿te acuerdas tú? Claro. Eh, la gente insiste en disfrutar el sexo por donde no se debe hacer, da lo mismo, cada cual tiene su, su, su, su, su mirada, pero hablemos de las consecuencias desde el punto de vista de la medicina, eso es lo que me interesa Mira, cuando, cuando las parejas son, son la misma pareja, el tener un un sexo oral sabiendo cuáles son las posibilidades de, de, de contagiarse, contaminarse con cualquier cosa, no es problema porque uno está seguro de la, de la salubridad, de la sanidad y de, de, la, de los gérmenes que tiene la otra persona. Y todavía podría ser algo que se tome en cuenta porque no, hay, no se fuerza la cavidad, o sea, no, no se fuerza lo, lo que está en contacto, no está... Haciéndole mal físicamente, no está dañando, no está dilatando, no está haciéndole salir sang sangrar ni nada Es una cuestión absolutamente posible y hoy en día se usa mucho Porque potencia o ayuda al sexo habitual que es el coito, pene, vagina Porque como hay muchos problemas de baja de ánimo Entonces, esta sexualidad oral, que es muy potente el estímulo, hace que a la gente le suba el nivel de excitación y es más posible que haya una buena erección y una buena preparación de la vagina para tener una relación y salga mucho mejor. Pero si las parejas no se conocen, uno no tiene idea qué es lo que hay en la vagina o qué encuentra la mujer en el pene del hombre. Ahora, la otra parte es que yo encuentro que ocasionalmente se pueden hacer de otra manera con, con órganos como el, el pene y el, y el ano, pero como una cosa esporádica, porque el pene no, no está preparado para tener relaciones en contacto con deposiciones. Claro. Ni, ni tampoco lo la, la otro que, que ocurre que la mujer se le, se le fuerzan la, las venas que hay en la salida, que se llaman venas hemorroides, que están en la salida del ano, y empiezan a haber fisuras, grietas, sangramiento, porque esto se hace muy reiterativo. Ahora, lo que yo prohibiría prácticamente, aunque nada se puede prohibir, o sea, lo que yo opino que debería ser prohibido, ojalá nunca, pero es el hecho de tener la relación anal, ¿verdad?, Y consecuentemente, como me dicen mucha, muchas pacientes, la, el, acá tiene relación anal, pero tiene el orgasmo introduciendo el pene en la vagina. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día tenemos, que como generalmente no se usa condón, no se usa nada, hay un traslado de gérmenes del ano o del recto a la vagina. Y hoy en día tenemos huevos de parásitos, Que el hombre se adquiere por sexo oral después de haber tenido ese sexo anal transformado en vaginal. Entonces, hoy en día, la mujer transporta virus de la hepatitis, transporta tifoidea, transporta eh, estos bichitos, los lo, lo pidulle, eh, eh, clamidia, micoplasma, porque al haber sexo oral, a continuación. Se recoge todo eso que ahora están viviendo en un, en un ambiente que, que no es el habitual. Entonces por eso yo les digo: si uno hace una cosa o en un momento de qué sé yo, especial de, de su sexualidad, algo, por lo menos si ya hace algo que se están haciendo un daño mutuo, tanto en el pene por, la, por las deposiciones, como en la mujer por el desgarro del, del ano hay que por lo menos no introducir el pene en la en la vagina porque si introduce en la vagina la mujer como que se auto se autocontagia por transporte de los gérmenes de su propio ano a su vagina que no es el lugar donde viene habitualmente entonces al haber posteriormente sexo oral con esa pareja o con cualquiera vamos a tener que hoy en día aunque ustedes no lo crean una enfermedad que está creciendo mucho de contagio sexual es la cirrosis la cirrosis entonces ustedes van a decir pero ¿por qué la cirrosis? ¿qué tiene que ver si, si uno puede tomar si quiere un trago en las relaciones? no no es por eso lo que pasa es que al tener esa relación oral y la mujer estar contaminada con virus de la hepatitis de ella misma pero los adquiere bucalmente por la boca por el sexo oral su pareja u otra pareja casual Y se contagia la hepatitis, que es una hepatitis muy inaparente. No es como la que estamos acostumbrados nosotros, que es una hepatitis que, que se puso amarillo, que se decayó, que tuvo náuseas, que tuvo un pequeño cólico. No. Es una hepatitis que podríamos llamar muda. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo cabros de 38 años, 40 años, 45 años, señora de 60 años. En que el virus de la hepatitis ha provocado una cirrosis, ya que la cirrosis no es solamente por alcohol. Esa cirrosis se llama alcohol, alcohólico nutrición, por, por problemas de nutrición y de alcoholismo. Pero hay otras cirrosis que tienen que ver con los cálculos de la vesícula, otras que tienen que ver con, en este caso, con, con la hepatitis, y, y etcétera. Entonces, en, en este caso, yo me he encontrado con gente con 35 años y con una cirrosis terminal, O cirrosis terminal Terminal a los 35 años Una locura Yo miraba la, la ecografía, me acuerdo De una paciente mía de 65 años Con una cirrosis no alcohólica Y la comparaba con la de este joven De 35, 38 años Y eran la misma, la misma Exactamente la misma Lo que pasa es que a él le había corrido el tiempo De los 18 hasta los 35 Y a la señora a lo mejor lo había corrido De los 40 hasta los 60, por decir Entonces No, empecemos a preocuparnos un poco porque esto no es una clase de moral Esto es una clase de, de prevención Yo les deseo el mayor éxito, el mayor disfrute en todo lo que hagan Pero no tenemos por qué llegar al límite de, de poner nuestra vida en juego Y la vida de nuestra familia Porque resulta que la mujer de la cual me contagié la, el virus Que se está expulsando para toda la vida Ese, ese virus que yo encontré puede ser de mi propia mujer podemos ser fieles incluso y se va a agarrar un bicho que le va a matar al marido salvo trasplante y por eso hoy en día ustedes ven que hay muchos más trasplantes de hígado por estas entre otras por estas causas muchos más trasplantes de hígado que de corazón o que de riñón porque hay muchos más hígados dañados de este mecanismo nuevo, llamémoslo así de, de transmisión como muchos otros que ya hemos conocido Anteriormente y que se han trasladado los germes de, de distintas partes del, del cuerpo. Efectivamente. Carlos, quiero agradecerte en vista del tiempo y eh, de todo lo que se nos viene. Yo quiero invitar a la gente aquí. A Alejandra Díaz habla acerca de las pastillas anticonceptivas, de los efectos que han tenido. Yo creo que ya tenemos mucho tema que conversar. Carlos Bruschi atiende en el Centro Médico Alto Maipo, Avenida Conchito 648, Oficina 202. Pregunte por él, por su amigo y su servidor, el doctor Carlos Bruschi, Oficina 200. Sí, y el teléfono son el 851-6058, le coloca el 22 antes, 851-6058, 872-2188, gracias maestro, como siempre, un aporte. ¿eh?